Jueves 3 de abril de 2014, hoy es mi cumpleaños, así que, bueno, me felicito yo mismo por aquí, ya que me encuentro de, bastante lejos de, de la familia, que se echa de menos en este día en especial. Bueno, no lo dicho, soy a adolfo arroba, fuferote en Twitter, y esto es su, un nuevo podcast, un nuevo micro podcast de Nasimas. Eh, bueno, hoy quiero comentaros. ayer hicimos una entrada rápida, porque salió, nos cogió un poco de sorpresa, aunque... había rumores que, que Amazon tenía planeado sacar algo sacar algo en el pues en el entorno en el entorno multimedia en el entorno entretenimiento y ayer sacó Amazon Fire TV eh, este este Amazon Fire TV es un es una especie de, es un Roku Roku con esteroides no es muy parecido al Roku en características pero con mucho más esteroides no tiene tiene mejor procesador tiene más RAM Y, y, y bueno al ser de Amazon pues la verdad es que trae bastantes bastantes canales no conozco el Roku como lo conoce Arturo espero que él no, nos comente un poco un poco más sus impresiones sobre este sobre este aparato este dispositivo pero bueno en principio pues parece que trae bastante bastante posibilidad de bastantes canales pues tiene también la opción de Plex que parece que se está convirtiendo en un estándar en los El, este tipo de mediacente y aparte de todo esto, que, que está bastante bien y que lo hacen bastante lo hacen pues muchos muchos de nuestros de otros mediacentes, otros dispositivos también trae la posibilidad de juego, ¿no? que también lo tiene el Roku también tiene el Roku la posibilidad de jugar pues con el mando al estilo de al estilo de la Nintendo pero la Nintendo Wii Eh, pero bueno, en principio, este, este, este Amazon Fire TV parece que, que va a tener... Aunque de momento traen los juegos, los típicos juegos, de Angry Birds, que, que todo lo traen también los Roku, pero al estar basada en Android y al ser de Amazon, es decir, va a, ser, eh, va a ser más global, va a ser más conocida, entiendo, entiendo que con el tiempo tendrá una mayor comunidad, ¿no? Y esto, al tener una mayor comunidad, pues, y además está, está basada en Android, pues... Yo creo que será cuestión de tiempo que veamos Juegos de Android que estén portados a, a este dispositivo Ya que, bueno, en principio yo creo que Que podrá mover juegos medianamente potentes, ¿no? Yo creo que con el, con el procesador que tiene Algún que otro juego serio podrá mover, ¿no? Eso por un lado Por otro lado, pues también quiero, quiero comentar que que bueno eh, tuvimos va varias consultas en, eh, por mail y, y en comentarios del foro eh, del foro no perdona del blog que acerca de de la entrada que hice de QueerConnect de cómo eh, de cómo crear esta otra una una dirección de INDNS alternativa en el caso de que nuestro usuario de QueerConnect pues no lo pueda acceder pues por por lo que sea por una caída del servicio o, o, o otra alternativa ¿no? Eh, en este caso yo he, he creado un post, eh, un post en el blog, en el que comento pues cómo crear una dirección de Internet desde eh, NoIP, ¿no? o sea, con, con extensión noip.biz, que es el servicio gratuito que, que nos ofrece NoIP. Eh, bueno, lo comento un poco así rápido, ¿no? es decir, eh, simplemente podemos entrar en, en noip.com. y acceder a, a cualquiera de sus servicios en un servicio gratuito para, para dominios pues, personales, ¿no? que no sean, de, de, no sean profesionales que es el punto .biz ¿no? entonces simplemente tendremos que dar de alta a nuestro usuario, nuestro correo electrónico, y una vez que ten, y, y, y poner una dirección ¿no? que será nuestrousuario.noip barra, o sea no IP punto biz, eh, y luego pues, tendremos que poner el puerto al que queramos acceder con este con este usuario lo único que, tenemos, que necesitamos es decirle a nuestro NAS o nuestro router eh, nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y él mismo ya se, se encargará de gestionar todo eh, os comento que es mejor para mí entender ¿no? os aconsejo que si podéis y si vuestro router lo permite que metéis esta metáis esta dirección de internet este usuario y contraseña en vuestro router ya que, y ya ya que él será el que se encargue de de gestionar nuestro nuestra dirección dinámica y además nos permitirá también en eh, local estando en local pues poder acceder muchos routers si tú tienes tu, tu NAS con una dirección de INDNS o sea dinámica eh, no, no, no resuelven en, en local y no te dejan acceder, teniendo que cambiar en nuestras aplicaciones, teniendo que cambiar el, el link, ¿no? es decir, meter Pasar de nuestra dirección de dns que estemos en remoto y meter nuestra dirección local que sea 192.168. Si esto eh, lo metemos en nuestro router, por pues, regla general, nuestro router sí podrá resolver esto en local, ¿no? de manera que no tendrás que cambiarlo. ¿no? Así que, que bueno, eso, eso era. Hasta aquí hemos llegado hoy. Creo que con esto tendremos el día de hoy y mañana queremos. publicar otro podcast, otro micro podcast que os hablaré de, de alguna que otra novedad que tendremos así que hasta luego